Eh, hubo un intento de desalojo del eh, de la sede de la ut eh, que es eh, la sede de la usted que está ocupada desde el año 1996 es decir de la creación de la unión de trabajadores desocupados de mosconi a partir de la privatización de la empresa ypf eh, eh, eso se logró Eh, se logró parar eh, parar realmente a fuerza de eh, lucha, lucha judicial y lucha en la calle. Y el trabajo cotidiano de la UTB, ininterrumpido, porque funciona realmente como un municipio paralelo eh, en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la población. este eh, Son los desocupados los que se ocupan de... De, de dar respuestas a las necesidades cotidianas de las personas en donde hay un desempleo masivo. No obstante eso, ahora eh, la municipalidad de General Mosconi, que está a cargo de un intendente eh, proveniente de un partido político eh, defensor de la dictadura militar, y ahora también eh, apoyado por el gobernador de Salta, que es eh, Gustavo Sáenz, eh, el referente del partido de, eh, del PRO en Salta, eh, hay una, se ha iniciado una campaña, una maniobra de eh, de, eh, de de intento de desalojo de la UTD Mosconi de todos los lugares, eh, de todos los predios ocupados por la UTD, que son eh, los los predios que ocupa la UTD son precisamente los eh, galpones, los los inmuebles que eran de la empresa YPF, es decir, eh, los trabajadores, eh, los ex trabajadores YPFianos que quedaron en la calle a partir de la privatización de YPF en 1992 se reorganizaron eh, con esa cultura de trabajo que tienen y este formaron la Unión de Trabajadores Desocupados y tomaron todos los predios todos los galpones todos los talleres que eran de la exxips y ahí es donde están enclavados los eh, talleres los proyectos productivos de la de la ute de mosconi eh, que son eh, talleres de herrería talleres de carpintería reciclado de reciclado de, de plástico metalurgia eh, o sea se eh, E incluso fue la UTD Mosconi la que defendió el patrimonio de ipf Sin embargo, el gobierno eh, gobierno tras gobierno eh, fueron intentando eh, saquear todos estos recursos y expulsar a la UTD de esos lugares. Eh, vuelvo a decir, de forma ininterrumpida, la UTD Mosconi los trabajadores desocupados, de la los UTEDEMOSCONI son los que diariamente realizan los trabajos en favor de la comunidad. Cuando yo digo tal ser de carpintería, por ejemplo, y de herrería, son los que se ocupan los tra los, eh, los trabajadores de la UTED son los que se ocupan de reparar, por ejemplo, eh, y armar de nuevo los bancos, los eh, los pupitres de los eh, de las escuelas públicas es decir, lo que no hace el estado lo hace la UTED. Eh, eh, por ejemplo, en, en lo mismo pasa con los talleres de herrería, con las hay eh, con esa cultura de trabajo que tienen que tienen los eh, que tiene la población de Mosconi a partir de las empresas eh, eh hay hay múltiples proyectos productivos que son con planes sociales, o sea, Eh, ingresos mínimos míseros realmente pero sin embargo el trabajo es este es impresionante Inmenso. huertas eh, orgánicas eh, escuelas universidades trabajadores con formación de talleres para para eh, para distintos oficios para que la para que hombres y mujeres tengan un una forma de vivir, un oficio, aunque no puedan ingresar a otras universidades por falta de, de, de medios económicos para trasladarse, porque la universidad pública más cercana está en Tartagal, y para eso se necesita transporte y también eh, elementos eh, eh, medios económicos para comprar libros, etcétera Entonces, fue la, la, la UT de Mosconi la que realizó, la que formó una universidad de trabajadores hay hay toda clase de hay toda clase de, de eh, proyectos productivos con diferentes oficios eh, dentro de la utd uno de uno de los locales eh, de la ex ipf es la proveeduría de ipf donde funciona la universidad de los trabajadores y también un costurero que en esta época de pandemia, Eh, confecciona los eh, barbijos, tapabocas, este que son distribuidos en forma gratuita en la población, eh, pero los confecciona la UTD, Mosconi. Bueno, eh, no obstante eso, no obstante la labor que significa la labor social, eh, que significa el trabajo de la UTD, eh, la municipalidad, a cargo del intendente este que apoya el Eh, la dictadura militar, los gobiernos genocidas, eh, que es el señor Isidro Juarte, intenta desalojar a la UTD de ese local, de la proveeduría y de todos, de todos los locales, que de todos los galpones que eran de ipf No solamente eh, pasa con eso, pasa con ese lugar específicamente, sino también está pasando, por ejemplo, con Secafa, cafa es un predio eh, gigante en donde eh, la ex había realizado, había dejado un pozo de agua, con lo que significa el, el agua y la falta de agua que hay en el, en el norte. Eh, recordemos la muerte de los niños huichí precisamente por la falta de agua. El agua es el tema que aglutina a toda la población. Población urbana, población rural, población criolla, población indígena. Bueno, el gobierno de Salta, este, mediante una empresa privada que es Aguas del Norte, eh, se, también intenta desalojar a la UCD de ese lugar, de ese predio que es utilizado para, para cría de animales, Eh, para cría de animales y para huertas eh, con mucho trabajo porque falta el agua eh, ese pozo que había sido realizado por ispe y que había quedado sellado y que la od con, con este problema de las muertes de los aborígenes había solicitado que se la eh, que se le provea de las de las maquinarias necesarias para la para la reparación de ese pozo y para la para la realización de pozos de agua, el gobierno de la provincia de Salta metió en ese en ese predio a la empresa privada Aguas de Salta que pretende quedarse con ese lugar y por supuesto, facturar, o sea, en contra de toda la población y en contra de lo que es la la situación económica de la población. Entonces, por eso nosotros estamos denunciando, desde la UCDE Mosconi, se está denunciando esta maniobra, esta campaña que está eh, desde que está, eh, eh, está llevada a cabo desde la Intendencia de General Mosconi, pero apoyada totalmente por el gobierno de la provincia de Salta, en contra de la UCDE y de su trabajo social.